¿Alguien conoce a Lidia? Me pregunto, porque es de acá de Toad, dice la canción Lidia. ¿Eh? Este tema lo encuentran en el EP de Rock al Dente.、Eh, la voz es de Anabela Fernández, que nos compartía、eh, lo que ya tienen subido a、eh, Spotify. Así que ahí pueden escuchar. ¿Esta música q u e es? ¿Meo d i setentosa? Es, suena como un. A ver, un blues, claro, bluceado, un rock bluceado, el que propone rock al dente. Búsquenlo que ya está subido. Recibo a Verón m a g l e n a n con su columna animal de cada miércoles. ¿Cómo andás, Verón? Hola,、oh, ¿cómo andas? ¿Sí? Bien, bien, acá andamos. andamos. Hola.、Eh, hoy traía como para reflexionar respecto de, esta, de este posicionamiento que, sobre el que hablamos. En la columna animal, que tiene que ver con, con la defensa de la vida, de la libertad, de la no interferencia en la vida de los animales y demás, que es lo que consiste esta, este posicionamiento antiespecismo. Desde ese lugar, digamos, hay como una, hay una particular mirada hacia la realidad en la que habitamos, y bueno, se suelen suceder. Digamos, como distintas reacciones ante hechos que involucran la vida este, de los animales y son realmente muy, muy diversas, muy distintas, ¿no?、Eh, y hay personas, digamos, que directamente miran para otro lado con respecto a esta temática, que no, no se lo plantean como una cuestión sobre la cual hacer algo. Y hay otras personas que directamente disfrutan del acto violento de matar a otros animales. Y hay una diferencia ¿no? entre esas personas y las otras. Hay una diferencia también entre aquellas personas que hacen matar a un animal a través de una persona y aquellas que hacen matar a un animal utilizando a otro animal. Hay una diferencia. A pesar de que las consecuencias sean casi las mismas, ¿no? porque en ambos casos hay un animal que muere. Y puede haber disfrute, puede haber goce, puede haber incomodidad, pueden haber ganas de no ver, de no saber, pero las consecuencias son las mismas. Hay una diferencia entre quienes naturalizan la muerte y las personas que disfrutan de provocarla. n o Hay una diferencia entre quienes la justifican porque entienden que está bien, que es parte de, de las p r e d i c c i o n e s de la vida y lo que sea. Y las que piensan que, que no, que eso no es lo correcto, que podemos habitar un mundo en el cual no le i n f r i n j a m o s dolor y sufrimiento a otras especies porque no hace falta.、Eh, pero bueno, en esas diferencias andamos, ¿no? Y pensaba que el rol del Estado, por ejemplo,、eh, se amolda a todas esas diferencias y prácticamente aprueba todo, ¿no? Es decir, Desde el Estado, a quien naturaliza, si、no, está todo bien, lo aprueba. A quien goza,、eh, también lo aprueba y lo premia. Este, a través de,、eh, por ejemplo,、eh, mencionar estas prácticas como una cuestión deportiva o incluirlo, por ejemplo, dentro de los ofrecimientos turísticos. n o Eh, al que le gusta utilizar a otros animales para que maten a otros animales, les da un marco legal y entonces habla de la tradición de la caza con jaurías, por ejemplo. ¿no? Al que le da cosita y prefiere mirar para otro lado porque le incomoda esta cuestión, no hay problema.、Eh, los teoríficos son habilitados en lugares alejados y se les oculta esa información, se los pone más lejos. Y al que gana plata con esto,、eh, se lo ayuda. Cualquier inconveniente que se le presente, hay subsidios, hay créditos, hay un ministerio en función de sostener esta forma y esta práctica que es la matanza de otros animales.、Eh, desde el Estado, desde las personas que no lo piensan y desde quienes lo disfrutan y lo promueven,、eh, decimos, bueno, hay. En definitiva, ¿diferencia o no hay diferencia? Esta diferencia de la que hablamos al principio, ¿es distinto quien mira para otro lado y no se lo pregunta? ¿Y quien disfruta y recibe un premio incluso por esto? Sí, hay una diferencia. Pero cuando empezamos a analizar cuáles son las consecuencias, que en todas ellas está la muerte de un animal en beneficio de un humano, y cuando empezamos a analizar el contexto en el que habitamos, la verdad es que estas diferencias se empiezan a desdibujar. Y entonces me pregunto: ¿cuánto hay de verdad en las indignaciones que provocan ciertas muertes?、Eh, ¿hay, ¿Hay verdad o hay mucho de hipocresía o hay mucho de analizar el tema de manera tan superficial en la que no podemos ver ese dolor?、Eh, entonces digo esto: ¿no? Como de replantearnos esa t cuestión de, de rasgarse las vestiduras por alguna forma, pero por otras no. Cuando en todos los casos que estuve mencionando, siempre hay alguien que muere, y es un animal no humano, en beneficio de un animal humano. Y pensaba también、eh, a lo largo de la historia, a partir de las distintas luchas en las cuales、eh, hemos intentado、eh, abarcar a otras vidas, a otras formas de vida, a otras. A otras este, A otras personas siempre digamos ha habido una enorme resistencia a esos cambios y por lo general lo que se habla es de una de una pelea que lleva las cosas a una posición extrema o que es absurda que es ridícula que que, que no se corresponde con la realidad o que inclusive no hace falta no si pensamos que en algún momento Las personas que tenían la piel de color negro o marrón estaban al servicio de las personas que tenían la piel de color blanca. Hoy lo decimos en e s o s términos y la verdad que resulta bastante absurdo. Personas con la piel oscura al servicio de personas que tienen la piel blanca. Quienes、eh, lucharon por la no esclavitud、eh, en ese momento, cuando ese era el criterio, Eh, también se deben haber sentido realmente muy ridiculizados y muy poco escuchados. Lo mismo que cuando se habla sobre el respeto de、eh, las personas que habitaban de manera preexistente este territorio antes de que llegaran los conquistadores, que al ver esas enormes diferencias decían: no tienen alma, ¿no? Y se planteaba esta discusión de si, si tienen almas si no tienen almas, si son personas o no son personas, y、si、por el color de la piel merecen o no merecen los derechos. Desde el antiespecismo estamos corriendo justamente esa barrera y por eso es que nos encontramos en una situación que es muchas veces vista como algo muy ridículo. No podemos plantear que el sufrimiento de un animal que es degollado en un matadero. Eh, es el mismo sufrimiento que percibe un ser humano que se ha colgado de las patas y a los que también se le clave un cuchillo en la garganta. ¿no? Es distinto. Y eso está tan naturalizado que quien sostiene lo diferente、eh, no es escuchado. ¿no? Porque además, si somos escuchados, hay que cambiarlo todo y hay que replantearse muchas cosas de las que no estamos dispuestos a cambiar. Yo recordaba mientras pensaba en esta cuestión, el momento en el que me hizo clic el tema, y estaba haciendo una entrevista en el programa de generales,、eh, y la persona con la que estaba hablando,、eh, hablamos de muchas cosas, le gustaba la matemática, le gustaba la música,、eh, y en un momento resulta que era una persona vegana. Y dijo algo tan simple que digo, fue lo que a mí me llevó, y para otras personas es la nada misma o directamente no están de acuerdo. Pero cuando le pregunté por qué era vegana, me dijo, porque comer carne está mal.、Y、realmente、eh, para mí fue el momento del clic. Comer carne está mal. Digamos, algo tan simple, tan, si querés, tan general. Como esa frase me despertó a analizar el tema ubicándome en ese lugar. Comer carne está mal. A partir de ahí se abrió ante mí un montón de, de ejemplos y de situaciones por las cuales me convencí de que comer carne está mal. Porque puedo vivir sin matar a nadie, porque puedo vivir sin hacer sufrir a nadie y porque el hecho de matar es un acto de violencia. Y en ese acto de violencia que puede estar oculto, lejos y puedo no verlo o no querer verlo, de todas maneras está ocurriendo. Y hay distintas expresiones, algunas que son mucho más virulentas, como puede ser la casa con jauría, s que es un tema sobre el que se viene hablando recurrentemente y que despierta la indignación de muchas personas que tienen cierto amor en particular por los perros, n o al ser expuestos. A una situación de, de tanta violencia, un perro que、eh, es un animal bastante cercano a nosotros en nuestra convivencia, porque lo, lo hemos colonizado completamente, eso nos despierta cierta empatía con la cuestión. Y pienso muchas veces que los perros son embajadores del resto de la animalidad. Están tan en contacto con nosotros que muchas veces también son la puerta. A esa empatía con otras especies que no son perros, que no son gatos, pero que están mucho más próximos a esa animalidad y que nos dicen, a partir de todo el cariño que recibimos de ellos y de toda su compañía, escuchen a la animalidad, dejen de burlarse, dejen de hacer chistes con nosotros, dejen de aprovecharse de su superioridad, reconozcan ese privilegio y abandónenlo, porque la verdad es que un mundo. Vegano sería un mundo mucho mejor para los animales humanos, por nuestra salud, para ellos, porque dejaríamos de matarlos, para el ambiente, sin lugar a dudas, y para la vida en general sobre el planeta Tierra, que respetaría la diversidad de especies. Y la verdad, que suena bastante bien, digamos, como, como futuro utópico. Bueno, pero a ver,、eh, más allá de lo utópico, concretamente en la Casa con Jauría hay un hecho、eh, jurídico presentado y trabajado en un ámbito institucional del Estado como es el Poder Judicial. Las transformaciones culturales, sabemos, vero, somos militantes de toda la vida, se llevan adelante y se universalizan a partir de la política, necesariamente.、Sí. ¿Cuáles son los proyectos、eh, o los, las conversaciones políticas que hay en la provincia de La Pampa para que exista una transformación de este tenor, que es una transformación、eh, muy importante a nivel cultural, sobre todo, pero que necesita, eh, eh, obviamente, de un trabajo político?、Eh, ¿Qué diputados hay con los que se pueda conversar un proyecto?、Eh, ¿Dónde se puede caminar en un, en un este, consejo deliberante? En la actualidad. Acá en La Pampa, que, sí, sí, porque eso, a ver, es como cualquier mira, lucha social. Sí, como cualquier lucha social, por ahora, digamos, creo que las luchas están siendo de parte de organizaciones que son no gubernamentales y que no tienen acceso, digamos, a conversarlo con los partidos políticos porque se encuentran fundamentalmente con los intereses de, de, de un sistema que, que protege este tipo de cosas. Claro, pero como siempre, digo, el, cualquier batalla social, el, el aborto, sí, sí.、Eh, cualquier batalla social tiene todos esos intereses, todos esos intereses en contra. Sí, sí. Y sí. hay organización y hay proyectos de transformación, porque digo, para universalizar cualquier tipo de derecho es a través de la política, no, no va a suceder de otra no manera. No queda otra, no queda otra, pero hay como casos muy particulares, porque, digamos, hay. hay Hay gente que piensa de esta manera, pero no hay una organicidad de partidos políticos que sostengan esto.、Eh, y hay muy pocas todavía personas que lo sostienen de esta manera, ¿entendés? Entonces, es muy complejo por plantearlo a nivel partidario, porque dentro de todo un partido político vas a poder encontrar a algunas personas que tienen este posicionamiento, que obviamente es un posicionamiento político, pero no hay partidos políticos que acompañen esto. No hay partidos políticos a n t i e s p e s i s t a s Claro, pero por ejemplo,、eh, yo sé que hay, este,、eh, por ejemplo, en, en, a nivel nacional, el diputado Grosso ha presentado proyectos、eh, que tienen que ver con miradas a n t i e s p e s i s t a s Sí. Eh, y eso ha sido no porque se le h a ocurrido a Grosso, sino porque hay una militancia que ha llevado un proyecto sí,、claro. con el que ha conversado. Y ponele,、bueno. desde la Unión Vegana Argentina, y todas estas cuestiones que digamos, son como cabildeos, ¿no? esto que también se ha hecho desde、claro. el foro, es decir, ir a golpear, esas estrategias se hacen, s ¿Sí? por supuesto. Y se llevan proyectos que, digamos, y se, y digamos hay militancia. que recurre a los partidos políticos con iniciativas, con proyectos de distinta índole, no solamente, digamos, prohibiendo eh,、claro. eh, algunas cosas, sino facilitándole las cosas a las personas veganas, como por ejemplo los comedores, las dietas y demás, en dependencias del Estado. Esos proyectos se presentan, o la posibilidad de que haya un reconocimiento con un símbolo en todos los alimentos que sean veganos, para que no tengamos que estar mirando las etiquetas. Iniciativas hay un montón, pero no está reconocido como un tema importante. Está bastante ridiculizado. Cuando vos hablas de veganismo, es un tema tonto. Es un tema tonto. Es un tema que muchas veces lo relacionan con la cultura blanca europea, desconociendo absolutamente、eh, que la, hay una enorme población negra. Que, que sostiene el veganismo como, como una cuestión cultural desde de toda la vida, incluso anterior de la, de la existencia de, de este término del veganismo, ¿no es cierto?、Eh, por eso es tan importante la lucha desde la empatía y desde, desde la construcción social, porque las cosas se transforman a través de la política, sin duda, pero hace falta un movimiento fuerte del veganismo, porque las, cosas, las revoluciones crecen desde el pie,、uh -huh, justamente. Pero crecen desde el pie, entonces. Y no hay un compromiso también de la militancia, salir a las calles y apoyarla y a todo eso, y que nos ayuden, nos ayuden desde los medios de comunicación, ¿no? nos ayuden desde los organismos que tienen empatía con estas cuestiones, aunque no sea un tema de prioridad, pero que vos、pues, diga, la verdad que no es tan m a l lo que están planteando, o no es tan injusto, o no es tan descabellado. Bueno, que haya una apertura. En eso estamos, pero todavía. Es bastante lejos. Obviamente que el discurso, y por eso yo insisto tanto en el Estado, cuando hablo de, de veganismo hablo de Estado, porque los Estados son los que construyen política. Entonces el reclamo es hacia el Estado para que eduque en este sentido, pero el posicionamiento que tiene el Estado es absolutamente especista. No es que sea cómplice, lo promueve, lo, lo, lo lleva adelante, lo, lo ayuda, lo, todo, todo, todo lo que vos quieras, todo lo que vos quieras, porque es especista. Entonces estamos como muy lejos todavía de eso. Por eso, digamos, lo planteo, pero no tengo las esperanzas ahí todavía puestas. Me parece que el, el cambio, lo que pasa es que hay como este clip individual y personal, que después, a, a partir de encontrarnos, vamos generando redes. Pero es difícil también generar esa red, porque el cambio que se provoca, que también lo he mencionado, es esto de que sentís. Una enorme soledad en la cuestión. Es como la ruptura de un contrato social con el resto de la humanidad, porque no te acompaña la humanidad en esto. Entonces, esa, esa sensación de soledad en el tema hace que también se te dificulte poder encontrar a tus pares. Entonces, la lucha empieza a ser en tu cocina, con alguien más ahí, con alguien de confianza. Y empezás a, digamos, la construcción de este tema desde lo social es fundamental. Por ejemplo, que hayan espacios en los medios de comunicación. Yo le agradezco muchísimo a la gente que, que cuando nos escucha hablar de todas estas cosas, después me, se me acercan y, y me han hecho llegar sus mensajes y sus cosas. Pero no lo hacen a la radio, por ejemplo.、Yo、digo, pero habla a la radio, llamá. Es como que hay mucha dificultad de socializar esta cuestión para afuera. Este, y hay mucha burla todavía. Entonces. Si vas a comprar una cosa vegana a un negocio a veces incluso e s es más fácil decir mira tengo que comprar algo para una persona vegana y, y entonces te ayudan te ayudan de una manera ahora si vos decís soy vegana y quiero buscar tal cosa la mirada es diferente y es de desaprobación y es de molestia en ese nivel estamos entonces todavía hay una necesidad de ocultamiento De que estás parado desde este lugar, porque si sabes públicamente que estás parado de este lugar, lo que tenés que enfrentar es el rechazo.、Eh, y es jodido. Entonces,、eh, va muy lenta la cosa, pero digo, no, no hay que aflojar, porque si hay un convencimiento de la realidad de que pasa por allí la transformación, hay que seguirla peleando. Justamente, se trabaja la hay... militancia. Siempre、trabaja. ha sido así. Siempre así. siempre así. Muchísimas gracias.、In. Hasta el miércoles que viene. Hasta el miércoles que viene. Hasta、Doctor. el miércoles que viene con la columna Animal.